No, no sé, porque uno no está nunca preparado para eso.、Uh -huh. eh, eh, yo me bajé del auto con la cartera en el brazo, en el antebrazo, iba a guardar el celular adentro y me la, me la arrebataron. Y bueno, eso fue todo, pero no me dieron tiempo ni a pensar ni a agarrar la cartera porque, para cuando quise reaccionar, tenía un libro en la mano que iba a sacar fotocopiadora. Así que bueno, entré a la. Lo de Mauricio, a sacar las fotocopias que de paso les agradezco, pobres, porque bueno, llamaron a Gerardo, llamaron a Udén, pero bueno, una situación muy fea. Contanos un poquito, eh, vos eh, venías caminando y de repente que te tiran la. No, no, yo me bajé del auto mío,、sí. iba a cruzar la Avenida San Martín y pasan dos. Me pareció que venían muy cerca mío, pero escuchaba el ruido. d o c u a n Iba a poner el, el teléfono en, el, en la cartera, la cartera me desapareció. Me la sacaron del brazo.